Viernes 25 de febrero. Estén sujetos los unos a los otros, por reverencia a Cristo. Efesios 5, 21. Es esta una imagen de la estructura de la comunidad cristiana primitiva y de la familia en los versículos siguientes. En ese estar sujetos, en otras versiones expresas, someteos los unos a los otros que representa a los cristianos y cristianas conviviendo en respeto, honest, eh, honrándose mutuamente, pero con una dirección clara, reverenciando a Cristo, es decir, que su luz dirige, que él es la cabeza de este cuerpo que formamos y que desde él aprendemos a amarnos mutuamente. Esta es la imagen de partida que utiliza el apóstol Pablo para luego hacer referencia a un ideal de familia. Y creo que aquí nos debemos una gran charla, empezando a reconocer que el autor escribe en un contexto muy diferente al nuestro en muchos aspectos. Uno de ellos es que los judíos tenían un concepto muy bajo de las mujeres. En otras cosas oraban agradeciendo por no haber nacido mujer una cultura patriarcal, machista y sumamente discriminatoria hacia las mujeres, allí se encuentran los versículos siguientes. Y entonces vuelvo al comienzo. Si vamos a construir espacios que reverencien a Cristo desde su mirada, necesitamos volver a leer esta carta y mirar a las personas, las relaciones que construimos y promovemos, basarlas en el amor mutuo, el sometimiento ha naturalizado la violencia de género y si de algo estoy totalmente segura es que la fe en el Dios de la vida, en Jesús, promueve vida plena, libre, justa y abundante para todos. Que podamos vivir y fomentar valores que respeten la vida de cada uno y cada una y entonces sí será por reverencia a Cristo. Amén. Una reflexión de Marisa Andrea Hunziker para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.